しかし、この試合の進みは、全ての進みは、全ての進みは、全ての進みは、全ての進みは、全ての進みは、全ての進みは、全ての進みは、全ての進みは、全ての進みは、全ての進みは、全ての進みは、全 t の進 e は、全ての進みは、全ての進みは、全ての進みは、全ての進みは、全ての進みは、全ての進みは、全ての進みは、全ての進みは、全ての進みは、全ての進みは、全ての進みは、全ての進みは、全ての進みは、全ての進みは、全ての進みは、全ての進みは、全ての進みは、全ての進みは、全ての進みは、全ての進みは、全ての進みは、全ての進み。 アミスでメタルボーテックス、うん、eh, eh, er、ディメカルメスティアメキアンブスアトロシアブイエシシアム、アモアノバーノティシアメタルボーテックスアデメスデスナーアタレスデアサルトマタ、radio、ロックシシャンティピコデミショナーアソシャダオンライン、パラフィブス、エロキエルメタルディケシンケポギス、スクタスエプラアマルコチアムデンパケシエルメオ もう一つのボールはパフィカンや MP3.3 と、もう一つの a ールは、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、ああ、あ t a あ、ああ、ああ、ああ。 ゲメッカパラソンラスデレブラン、デレバシェブランポ osta、コスシス、イタメシュートオンライン。グラシャル、ラディオセニア、グラシャル、パライツ、パラスターン、ナイツ、パラスターン、ナイツ、パラスターン、ナイツ、ナイツ、ナイツ、ナイツ、ナイツ、ナイツ、ナイツ、ナイツ、ナイツ、ナイツ、ナイツ、ナイツ、ナイツ、ナイツ、ナイツ、ナイツ、ナイツナイツ、ナイツナイツナ、ナイツナ、ナイツナ、ナイツナ、ナイツナ、ナイツナ、ナイツナ、ナイツナ、ナイツナ、ナメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメメ Siempre siempre siempre, siempre, siempre, siempre, siempre. Bueno, el,、eh, lo que es la caña, pues la verdad es que no lo sé, porque yo、eh, he probado a Tacho de f i c a r m e una caña escardada a l c o o l y eso que espanta a las SERPs. Bueno, por cierto,、Manténs. yo lo mismo estoy pensando en la cerveza tía, mía que mí. no sé que por dónde anda. Es una cerveza que la había no, pillado con mucho gusto. Una, una boldama, no、mal. lo sé, estoy en un recinto deportivo. Espero, espero que no se la haya llevado. Yo creo que te la h a dejado en el banco verde.、Sí. Algo de los deportistas. Bueno, no sé, como era verde, igual.、Eh, ha hecho de camuflaje.、Eh, exacto, esperemos, esperemos.、El、camuflaje a Sería placa muy placa decepcionante de que un deportista se la llevara. Pero bueno. Bueno, pues nada, amigos,、eh, un saludo si se la ha llevado.、Eh... El David es un deportista. Eso, De alzar, de alzar su citaza、sí, sí, sí. sí, sí. por la s mañana. s b u e n o pues nada, amigos.、Eh, vamos a empezar después de, del gran éxito que, del concierto de Barón Rojo y Panzer del rock hispano. Que Quedamos muy satisfechos los que fuimos.、Eh, vamos a seguir con esa época y vamos a poner un grupo. Que sí, que es verdad que lleva un montón de tiempo navegando por ahí sin grandes novedades. Estamos hablando. Rosendo, y, por, y por tierras lejanas. Estamos hablando de los Ángeles del Infierno. Un grupo que en su momento pues, se llegó a codear, sobre todo ya con v a r ó n Rojo, ya a nivel, a nivel ya potente. Incluso había gente ya que incluso decía, sobre todo en los tiempos del lo 87. De, lo querían desbancar, sí. Sí, sí. en los tiempos del o s 87 después se acabó. Vino b a r r i q u e a y se los cargó a todos. A todos. Pero en ese momento, y yo lo quiero relacionar un poquito con las letras, tío. Las letras de á g e n y i n f e r n o son unas letras realmente de estas que son muy sencillas de mía. j o n k i amor. Amor y, y muerte y cosas de este tipo. Y, y, cosas. y rock and roll también. Y ¿eh? rock and roll,、Fiesta. y sobre todo los defensores nos quieren, nos quieren arrestar, nos quieren machacar y estas cosas que a la gente de la época, sí, que sí, era y, muy quilla, hay de que、eso. decir que eran、sí. muy quillos. Lo de bordear la ley, ¿no? Eh, sí,、eh. bordear la ley, eso entraba muy bien. b a r ó n Rojo ya entraban en el Tierra de Nadie y ya se metían en rollos de más, más nivelillos. Aerosomus、bueno, Hablando... también, también tenían su parcela. Sí, ¿eh? sí, sí, pero letras... claro, p estos r o e eran más g e v i a t a s ¿vale?、Sí. Pero Varón Rojo. l o j o ya se iba un poquito l i m p a r e las ramas, ya más intelectual. Claro, evidentemente, amigos y amigas, sabéis lo que somos, que somos bastante, ya sabes, bastante quillos. Pues eso nos venía un poco grande. Yo d i g o una cosa sobre Ángeles del Infierno, porque, bueno, escultan cosas así y tal, pero yo pienso que tengan Ángeles del Infierno, si escoltas la letra, las tres millos baladas del Estado español. Bueno, no estoy de acuerdo en ninguna de las tres, pero sí que es verdad que tienen buenas baladas. Pero bueno, las letras también, lo que decías u b hasta el disco este es el 666, que ahí la, la cagaron. Bueno,、no、la verdad es que también, lo, de, lo de este grupo, lo que llegó a hacer, y bueno, y no sabemos, lleva 25 años ahí sin hacer nada. No, sí. e、eh, n 2015 en un Rockfest vinieron. y、no, ¿no? estuvieron muy bien. Estuvieron, estuvieron muy bien, bien pensábamos claro,、no. que sería. Un, un trampolín, un decir,、sí. bueno, a partir de ahora a ver si hay una reunión, sacan algo, tal, y ahí se quedó la historia y n o、bueno, hemos vuelto a salir. Están tocando saber, nada por、más. ahí, por México y. Bueno, Yo... ahí, ahí son declarados unos dioses. Ahí son declarados unos dioses los ángeles、sí, d e、sí, sí, infierno. Sí sí sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner ángeles d e infierno a q u e l grupo vasco, que. Vasco de la, de la margen izquierda,、eh, o sea, ya sabéis, vascos, pero no vascos. e la buena. Y que bueno, que al final se afincaron en Madrid y al final después se fueron a México. Y nada, vamos a poner、eh, un tema de su Diabólica, de su segundo disco del año 85, y el tema Prisionero. Seguro que lo sonará. s De la parte i z q u i e r d a de. グランテーマーでアンジェルス、1何目のタッキー i Metal Vortex。1つ目のフォームです。このマーティテオヴンス l l 3LP p l p p p Que s e fue una decisión.、Ah, no,、absoluta. no, no, después, después. Después hicieron la cara cruz en el 95、ah, cara, cinco años después, ah, y después、ah, hicieron uno en el 2000, que es Todos somos ángeles, que, somos ángeles, que otro DP infame. infame、eh, eso es、eh. infame, e Y ya se acabó. No sé, totalmente desorientado. La verdad es que, bueno, no sé, no sé qué les pasó, pero bueno, los tíos se han ganapasta. Las cosas Bueno,、sea. yo no sé si va a ser para un tema político. Avance para Rabas de las Letras. Igual que sociedad alcohólica, no p o、no、e d o tuca, abuyen día en cara, a c、eh, a p ayuntamiento. Acá p a a y un t a m i e n que gobierne el Partido Popular, Ángeles del Infierno, en si va a pasar una cosa semblante. Pues no lo sé, pero no creo que por e s t a s l e、eh... t r a s no sé. No. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. tu amor algún... sea muy. Tú y alguna, letra que... vale, ¿tú alguna letra y otra siva.、Bueno. No, no. Tú, ¿tú y alguna y otra que no se sé escultaste. No, Yonki no. Muy s u p e r siva, no s o e tampoco. No,、eh? yo lo veo muy kinky, muy del estilo de la zona franca, perfectamente asimilable, ¿no, Pepe? Tú que conoces ahí la gente más o menos. Es sin pez cada、menos. día para donde que ¿Tú está. Tú ¿tú ya o, está. O Anda, calla,、entendés. calla y d e j a f í a t e para las merdas. Tira. Bueno, tira pues nada, amigos, vamos a continuar con más heavy metal, en este caso de la nueva ola británica. Hay un grupo de esos que estuvo ahí en su momento, que estamos hablando de los Raven, que aún están actualmente. Eran famosos, por ¿por sí, era, ¿Eran famosos para qué? ¿Eran famosos para qué? Bueno, eran famosos. Para el rabo de Doro. De... Eh, bueno, ya empezamos ya con los chistes. Sabes que no e s c u c h a s la s e n i a hay que ser serio. ¿eh? Ser es e l s e n i o es e l s e n i o Que Tú te piensas que es mucho mueble y mucha hostia, pero también son peñas ¿eh? que meten caña. ¿eh? O, sea, ¿eh? o sea, mucho cuidado. Bueno, p u e s nada, amigos, vamos a continuar con los Raven y su LP, digamos, de su trilogía así más importante. Vamos a poner el tercero, el All For One. Un LP ya un pelín más ralentizado, pero yo creo que es el mejor sin ningún tipo de duda. Y vamos a poner el tema que cierra el disco. o Sonará el título, pero no, es una, pero no es de Metallica. El tema es Sick and Destroy. Muy heavy. ごめんなさい、ありがとうございます。 何で Pérez, sí, Martínez bueno, no, sí, claro,、eh, claro. López, López López García、eh, es con m Diego, digo, son joder, tío, Galaxy, h e Galaxy. Dos hermanos Dius, que se llaman Galaxy. h Y a sobra el Rory g a l a h e r que no te g e r m a n s pues coño, pues、claro. es, es que sobra que de aquí. Anda, anda, habéis visto a mi g o s p e r o Bueno, la mejor, la señora, lo sé, no r e s hermano bastardo. a hermano bastardo. También, también, también. Bueno, pues continúa aquí al s u n s e t <¿también>? f a e m a Ya sabemos que este va a emitir d a través de esta ONA directamente. <ríe> Antena este meme, y este m e m i también a través de、eh, Asalto Mata Radio Rock y a través de Radio La s e n i a ...mata... Bueno, y vamos a seguir, pero vamos a hacerlo con novedades. Estrenamos mes de junio y también vamos a estrenar temas ...que no... que no se han puesto, que se han estrenado hace nada, muy poquito. Y vamos con, con los Blind Guardian, que van a sacar disco ya. p e s a b a que v a s a poner los de Flepan, ¿eh? muy a s q u e r o s o el d i s c o Empieza bien, el primer tema está bien, pero lo demás, tío. Cagado, bueno, porque, claro, el primer o sea... tema, porque es un calco de. Sí, de sí, los... sí, sí, sí, sí. sí, sí. Pero lo lo bueno, demás, ya lo analizaremos con detenimiento, o no. O no, porque, yo creo que no. Porque yo creo que no, yo también lo l l e n í a y digo, ¿lo llevo o no lo llevo nah, yo? No, no lo lleves. No lo, nah, no lo, lo lleves. traigo, o v e r d a d Pues nada, pues vamos con Blind Guardian, que tampoco sé que es de tu devoción, pero. Bueno, bueno pero bueno, pero por lo menos. Sí, Sí. En lo que es el, el mundo de, del heavy, del power, sobre todo. Y nada, decir que dentro de poco, el 2 de septiembre, después de v de, de r a n i t o sacarán el título del disco The God Machine. No, nada, no confundir con, con Antonio Machín antes de que haga el chiste. Pues,、ah, él ime, no、esa, esa, era, el inventor ó la <risas> música máquina de la música máquina, Antonio Machín. Y, bueno, y Pedro pues, Infante no se sé quedó b i n v e n t a r ya, ya hemos puesto un par de, de adelantos aquí. Yo, con, a este paso, en septiembre, ya lo habrán sacado todo. El caso es que han sacado un nuevo vídeo de un nuevo tema titulado Blood of the Elves, la sangre de los elfos. Anda, muy b u e n o muy blanco, q u a ninguna sorpresa. Habían bastantes en Barón Rojo,、eh, muy pequeñitos.、Eh, Elfo, la s peña s muy pequeñita. s、eh, Menos mal, l h、eh. Habían duendes. Yo, yo no tuve ¿sabes? ningún problema. Habían duendes, <risa> <risa> <risa> habían duendes. Y bueno, y, y decir que, que van a visitar nuestro país que en la gira este verano. Ya mismo, este mes, el 11 de junio. En Zamora, ¿no? En Zamora, el Zetalí. Anda, anda, un、festival. saludo a los zamoranos. Anda, anda, un saludo. La verdad es que tiene un festival l a m á s de apañado.、Pues eh? Sí, pues y, sí. pues sí. Y no ha fallado nunca. Y oye, dentro de su presupuesto y de sus limitaciones, me parece. Y ahí, y ahí hay lobos, lo、un、saben los festival... de Venguard en que ahí hay lobos. Que <risa> ahí hay lobos, ¿eh? pues o sea... van a flipar por las noches. Cuidado.、Eh... Pues me parece que el último tema que pusimos pues, era algo de los lobos, pues, algo así. No saben,、si、no, meten, no saben dónde se meten. No sé dónde se meten. Y el, está previsto, ya veremos, porque el 1 de julio en el Rockfest. Ay,、ah, ahí, sí, sí. Yo creo、bueno. que se va a celebrar, o sea, hace poco sacaron las entradas de día y tal, pero la verdad es que nos dan una de callo y una de arena en modo de silencio. O sea, anuncian entradas de día, no sé qué, cuando todo el mundo los daba por muertos, la gente se lanzó en picado. Y otra vez silencio absoluto. O sea, la cojones es, es demencial. Era un, tengo, de lo, era, era un grupo de logroño. Yo tengo noticias, contra, tengo noticias contradictorias que fuera de antena diré. Pero tengo、vale, n a、vale. Por un lado, esta la puedo decir que de momento, porque es, es notorio y es a nivel público, que, que de momento no hay ni, ninguna obra, ni se está haciendo nada, ni colocación de césped ni nada todavía en、vale, Canzam. Queda un m Es escaso. Y、eh, por otro、Increíble、lado, lo, me, lo, me lo callo, lo, lo diré fuera de vale, tema,、vale. a sala aquí a los, a los colegas porque el periodismo nos va por dentro y estas cosas se dicen. Pues nada, el, sobre el tema de, de Perdón, Blood of t e a r t h va a ser un tema que os va a flipar a los, a los de, que os gusta la primera época, los primeros 90 de, de Blanc Guardian. Un tema que instrumentalmente es cañero, rápido, es el power de toda la vida. Instrumentalmente, instrumentalmente, sí que tiene ese ramalazo p e r í s t i c o ya de las épocas más, más actuales, pero bueno, que tiene un estribillo que todavía se puede sacar beneficio, ¿no? Digamos, no es, no es tan ampuloso y con esos derroteros que, que últimamente yo también había renegado un poco de ellos. Así que nada, sin más, para muestro un botón, a escucharlo vosotros mismos, b l i n d Guardian y este Blood. Of the Elves, que también tenéis un vídeo que lo podéis elfos, ver. A ver si os he visto, amigo. Elfos. Elfos. Existen. Existen. Yo soy. Los hay. Pues ahí habéis tenido a Blind Guardian un tema rápido, veloz. A, muy... mí, a mí me agrada, ¿eh? Bueno,、eh... sonas como tú veías en, en el Prologue, en el Prologue, acá como el primer Blind Guardian, la Britaca. Sí, los lo, lo Blind Guardian de los tres, cuatro primeros discos. Luego, obviamente, a partir What... del One, One Night in the, in the Opera, aquello ya dio un cambio. Y es eso, ¿no? Yo, pero yo creo que el, el tema encaja, ¿eh? O sea, rapidez, velocidad. Sí, y rozando un poco discos, el epimetal. Pero luego, a la hora de cantar, pues hacen estas melodías, pero, pero no las sobrecargan tanto como en los últimos. En la última década, es que para muy, mí, en el plan guardia, la última、cargales. década es que era s que e ya demasiado barroco. ya eso. Pero bueno,、eh, a gusto d los colores, pero si ellos han vuelto un poco para atrás, al menos en esta canción, Bienvenidos, bien, bueno, y ya otro, todo lo que, todo lo que, que ha、tema. sonado más o menos sonaba, sonaba yo creo que. No soy un especialista, pero bueno, pero sí que es verdad que ya sonaba por lo menos a ellos, bastante parecido a ellos. No, otro、sí. es un、a、tema que no, en el concierto, s e h i c i e r a、ver. con canciones a así más o menos t i r a r en, en un concierto en la, en la Salamandra o en el Celeste, la verdad que. No, incluso en un festival. Incluso en un, un festival, en un festival sí, que, que siempre tienes que ir con, con tu artillería con, con los mejores. Son canciones. Y con humo, ¿no? Con humo. no Ay, pero humo me refiero que、parar. en un festival. Ay, con 37.000 grados. un festival que no eres cabeza y que sabes que hay otros grupos y que no, el 100% de las personas no. No vienen a verte a ti. Tú tienes que ir con, con, con, con caña, con tralla. Sí, bueno, o sea, que bueno, si haces、peor. una hora, hora y cuarto, tienes que. p A pa, pa, pa, pa, pa, pa a, a,、sí. a tope. Y este tema, aunque sea nuevo, pues es presentable. Hay Al、género. menos mueves el pie, que es lo que digo sí. yo. Sí. Al menos、sí. mueves el y pie y, y la c e r v i c a l Y cantas: mueve la cabeza, mueve el pie, mueve la tibia y, y el peón. Es, que es que no chum, podemos decir. Chan, chan, chan. Venga, para que te hagan los pies. No habrán visto nada igual. Pues bueno, amigos, ahora me toca el turno y como siempre en esta radio、eh, ponemos de todo, todo a cada estilo. Somos una radio muy polivalente. También haremos como Miguel Power Metal, ay, Sergio Heavy Metal, ponemos d e a t Metal, Green y, Core. Y, y, y ponemos metal del de, de... telón de acero. Del telón de acero, que es muy aficionado David. David. Pues ahora voy a traer un, os traigo un tema de un,、pues、de un estilo que creo que no lo hemos tocado nunca aquí. Y ahora os traigo pues, una banda desde Linares, banda que solo. La componen dos guitarras que venían ya de bandas muy conocidas, heavy metal de, por la zona allí de Jaén, ya que hacen un rock acústico. ¡Anda! Y más que aceptable. Y para que os hagáis una idea, y ahora cuando lo escuchéis, muy en la onda marea, fito, pero sin batería, sin bajo. Achy, ya te digo,、monte. son. Es una, ya le he dicho a David que digo David, digo, hay que descansar, vamos a descansar un ratito, con todos mis respetos a.、Eh, a Preparar la cachimba, ¿eh? Que esto... Y bueno, y bandas de ese estilo, con unas letras, con unos mensajes muy subliminales. Y me refiero a d o r d a g o Banda que p u e solo s tiene un trabajo en el mercado y ahora, p、pues, u en s e estos momentos, que tuve una conversación con el cara, no me acuerdo el nombre, con, el, con uno de los dos componentes, están trabajando、Qué、en el s e g u n d o Se llama Juan José, que es de donde os traigo este adelanto, que me ha pasado, como ya no me acordaba el nombre, Juan José, uno de los componentes. O sea que, sin más, d o r d a g o con el tema Pinta una puerta y a correr. d o r d a g o d o r d a g o a h í 見た目はあなたの家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家のの家の家の家の家の家のの家の家の家 でも、いや、どこから見つけたら、その人は、たくさんありがとう。 La p a の t e de atrás の e mis s 見つ ñ o s me h るの u e d a d 見つ me ha v u e の t o a e n 見つ ñ a r la función no ha terminado。 パドルはたくさんある。 Bueno, amigos, como os he dicho, aquí en esta, en esta casa de. La casa del metal. Casa del metal, pues abarcamos todos los estilos y en、Exacto. este caso, esa banda que hace ese rock acústico muy recomendable, estilo Marea. Dos. Son dos, gente muy lista. Sí,、se、sí, u í、sí. bueno, abarcamos cualquier tipo de, de rock, heavy, etcétera, etcétera. Y con esto han sido los Dórdago. La crisis energética en Chubután. s a l u d o a la gente de Vilanes. La crisis energética Un saludo a Linares y si y... algún día v e n í s por aquí y traernos un... exacto, unas aceitunicas exacto, bien buenas. Exacto, aceitunas. Y buen vino. Y vi. que faltó. Y vi, vi, vi, se vi se que nos falta. Sí, es una m i c a de tapeo. Ay, bueno, ay. habéis tenido los dórdagos. Bueno, pues yo voy a cambiar en San Enca para las Terras. ¿De ó n ¿De ó n Del telón de ser. No. No. En el que te d e Brasil no solo salsa. En、nah, Brasil o en la no India. No solo salsa. Pero en a q u e caso en Brasil, en a q u e caso en Brasil, San h m e n a que esta peña. ブレイブレ e ブレイブレ n ブ i n ブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレ o ブ sigui, per、uh, un a イブレイブ a イブレイブレイブレイ o レイブ a イブレイブレイブレイブレイブレイ a レイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレ a ブレイブレイブレイブレイブレイブレ o ブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブレイブ 日本のトレーナーのコロナブーツ、モノブーツ、ヴィルウラ・モギン、ヴィルウェラ・モギン、ヴィルウェラ・モギン、ヴィルウェラ・モギン、ヴィルウェラ・モギン、ヴィルウェラ・モギン、ヴィルウェラ・モギン、ヴィルウェラ・モギン、ヴィルウェラ・モギン、ヴルニューメタン、ヴルウェラ・モギン、ヴィルウェラ・モギン、ヴィルウェラ・モギン、ヴィルウェラ・モギン、ヴァ、ヴィルウェラ・モギン、ヴァ、ヴィルウェラ・ン、ヴ Alajero gilipollas. Vaya, vaya. O Adi Hasho, que es la guitarra, ropa deportiva. A eso e encantaría el t s s e r m a n O, como a referencia a la batería, el Ollas. ¿No? <risa> e n una rima muy mala, cuidado. El Ollas, el Ollas. <risa> bueno, el Ollas puede ser muchas cosas, s、sí. ¿eh? Bueno, pues p o d e d o imaginar lo que es la b a r r e c a Seba. pega muchas Ollas, ¿eh? Puedo imaginar lo que es la Barrecha Seba, desde Estambuleres del Niño, al rap, al hip hop. アーロ t ケストゥーネオメタル、いわゆる、ビオレン・インシデン。 メンアクスタペンヤノテディスペディス e ラブリダーシスエイ b l ティスイスル o ディスドディスイオーケーションエイスマティスイオーケーションエイスマティスイオーケーションエイスマティスイオーケーションエイ Es que no tiene nombre lo que hace esta gente. Yo creo que, que es algo que se echa en falta ¿no? en los vídeos: que imaginación y, y, y morro también. ¿no? Eh, últimamente pues, bueno, vemos unos vídeos que, que están calcados unos de otros, que siempre es lo mismo. Y yo creo que se puede sacar mucho más beneficio con cuatro duros, porque lo han hecho con cuatro duros. Pero con mucha mucha imaginación. Eso también, Mucho morro también y mucho, muy poco sentido de la vergüenza. e h O sí, The、decirlo. Violent Incident. No o s o l v i d é de que esta formación brasileira. Y no se han, han pagado ni un puto duro. ¿eh? No, no, n e o Yo es la、duro. primera vez que los, que los veo y tal. Y el vídeo realmente. Paga la pena, ¿eh? Pero paga la pena precisamente por eso, ¿eh? Por la, por la imaginación y por el rostro que le echan. Hay, hay, hace falta más gente así. Venga, Sergio.、Bueno, Ahora amigo... que suelos a las terras del e b r a a Radio Senia. Exacto,、Señas. exacto.、Es、Radio Senia, un saludo, tadeo, amigos. Estuve, estuve hace un par de meses. Un saludo, ¿eh? Vi, lo vi, el tema de los muebles un poquito flojito, ¿eh? Pero ¿Vale? no i b a a comprar es muebles. v u y a esforestar, todo ya es ¿eh? está, ya no ya me, me sabrás. Muy、igual. bien, muy bien, es una gran tierra, amigos, me gusta, me gusta ir por ahí. Pues nada, chavales, vamos a pasar a Alemania, pasamos otra vez al heavy tradicional, y en este caso con un grupo que fue una escisión de los últimos Grey Diggers, de la época cuando volvieron,、eh, de la época de la trilogía, aquella famosa de Rey Arturo y todas esas hostias. Y su guitarrista, que bueno, pues, partió u e s p peras con el cantante y montó esta banda llamada Rebellion, y que después fue absorbido. Bueno, este tipo ahora toca en ACEP, es el segundo guitarrista, guitarrista rítmica, y como pasó, en el caso, pasó con g e r m a n Rarebel, es un gran compositor. Pero que evidentemente, pues bueno, prefirió los billetes de estar tocando con ACE para, bueno, pues a seguir c o m p l i e n d o temas, porque desgraciadamente, nuestro amigo w a l f Hoffman, pues、eh, él se lo come y se lo guisa todo. Una pena. Pues nada, vamos a poner este segundo LP de esta banda de Rebellion, que creo que era del 2005, y el tema Bola Rebel, del mismo nombre del título. Bola Rebel, ahí tenéis a Rebellion desde Germany. Let the power take you r w a y into the night We were born to die e s e metal alemán cabezón, como suelen ser ellos, muy cabezones, con muy bueno, poco rock'n'roll. a d Todo lo que venga i de Gravedigger ya me e s u n a como una. Cosa... Sí, sí, sí. De hecho, es el sonido, el bastante... sonido de la guitarra es el mismo sonido.、Sí. Poca melodía, mucha... los, los coros muy muy épicos, muy de alzar el puño, muy hímnicos.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 Eh... Que no ronco, ¿no? Que... Sí, sí. sí Dígase, en que no estigues Durmini y, y Fenelos, ¿no? Por ahí, pues aquí esta peña yo pienso que habría sido gran. Pero es un negat. o t r o humor correcto, cuidado. Bueno,、eh. yo creo que, que en este caso, ya te digo, quería una banda muy parecida a Gretiger. Muy parecida. Los Gretiger, muy que parecida. La, que la semana pasada pusimos un adelanto y la verdad es que un tema también、bueno. Que es muy bueno, que, que, que yo creo que será. Un, un nuevo himno en, en sus conciertos. ¿eh? Sí, verdad, pero esta que... gente ya sí que son de un disco, dos canciones y lo sí, demás, tío,、sí. más de lo mismo. Porque、sí. es, que, claro, no, es que. No, pero tú escúntales que la g u t a r r a o s currantes son unos currantes, no. c u a n d o no paras al final te repites. Claro, es que eso... claro pero tú escúntales s a s m l o d í a las melodías de guitarra y una cosa, y es que la veo de apagadas, es que no, no acaba de tener una melodía. No, y, ver, no,、si、y no para que se le quite una melodía, p e o es no. No, no, no, no entra. Dígame, sí. Es lo más que pasa cuando tú ficas a mí a Metal Vortex. Bueno,、eh, pues sea, claro, digo o sea, que esta melodía no acaba o sea, de entrar. Yo tengo、digo、una voz、si, melódica. Menos mal que tenga <risa> pez de zona franca, no, melodía, a v e p e estas c a s c a Me dicen a veces que tengo voz de mujer. Fíjate tú, fíjate tú. O sea, eh, tío, pues no, sé, está, no lo veo, pero. Tú como Matías Pits y toda la s h o p u e d e s estar、sí, b u e n a Bueno, sí, todo, últimamente、eh. yo tengo hasta Pits. O sea, <risa> c Ya sabéis, eso es el paso <risa> de los años. Eh, y vieron que eso que para la show. Yo que estaba cacho. Era Isaac's Pican. Así,、ah, eso.、Pecananga. Bueno, vamos a seguir, cambiamos un poco con algo más de flow, más de soul, porque vamos con un.、No、flow, con、oh, un Monday More, con m a n e m o sea, r e、no、Empieza con las palabrejas que el otro día te dejó tirado. El, el, ¿no? el, el, nuestro amigo el, el de Frank de weapon, Sony Weapon me、sí. enmendó la plana. Emendó, ya no me fío mucho de ti. De Sony、eh. w e a p o Como somos unos weapon, ignorantes. De igual igual Sony Weapon. De Sony Weapon. Me enseñó a. Sí, que lo me salgo un poco. q por cierto, ¿no? que estuvimos en el concierto. Y me gustó mucho las dos bandas. Sí, hombre. Me sí. gustó mucho las dos bandas porque tenían dos grandes frontman. Y el de Sonic Web p o un chulo de cuidado, ¿eh? O sea, el amigo Fran. O sea, es que、el、para su... pa subirte al escenario tienes que. O、ah, sea, no, pero. ¡Ay, me... venga con el cilindro! ¡Venga, c o n el cilindro、eh, para aquí,、eh, cilindro para allá, ¿sabes? Es difícil s e、eh. r g u i tarasolista. r Con el slide, tantar, ¿eh? Para eh? los que no sepan. El, el, Exacto, el, el slide, slide. Es que el cilindro puede ser muchas cosas. Sí, claro, hay que, gente queda que, queda es para, que se cree que es para metérselo en,、no. en el. No, un e <ríe> l、no, i t o、no, Sabía cómo a n d a b a s a ti y e preparaba el meucólito. Anal, un rollo anal. Un rollo anal. Bueno, pues vamos a seguir. No sé, no sé de dónde lo he dejado.、Eh, bueno, iba a hablar de los Dead Daisies, de Dead conocidos por todos vosotros, ah, que han sacado un nuevo tema titulado Radiance, que formará parte de su de, próximo disco. Estos también son unos currantes. e h Son unos currantes que, que, que, que l o flipas. Hombre, y, y cuando tienes a, en filas a Glenn Hughes, sabes que、sí, otra sí. cosa no, pero Curro, vale. Tiene a ver, que tener 80 discos. Porque ese, señor, ese, hombre, ese hombre, vamos, es、no、un tipo para no, para. no para el tío. Está. Todo, todo, todo el día construyendo, creando. Sí,、pues si、discos del, del año pasado, ¿no? El, otro. el disco es del año pasado, pero tampoco lo pudieron girar y ya están. Lo que pasa es que de momento solo、no、han hecho un adelanto y dicen que en breve, en, en pocos días, ya、eh, hablarán de, de, de su nuevo proyecto, anunciarán el proyecto, pero de momento no hay ni título, ni fecha, ni nada. Pero sí que tenemos este disco. Y recordaros que Glenn Hughes, digo que Dead d a e s y son ahora mismo Glenn Hughes, bajista y vos, lo conocéis. A Greg Hilford,、pues、sobre todo por haber estado en, en Parpel, pero bueno, que ha hecho proyectos y, sí, sí. y no ha parado la, la criatura, no ha parado.、Eh, a la guitarra, Doug Alrich, e x de Dio y de Whitesnake. David Lowey, guitarra, que es el que pone la pasta, básicamente. Sí, exacto. <ríe> y al a la, el batería, ha habido varios cambios y ahora, actualmente, está Brian Tighheity, que,、bueno, que ha estado、eh, pues, en grupos como Whitesnake, Billy i d o l l Oseos Borne, etc. é t e r a Y nada, y estos son de The Isis, una banda que la verdad es que hay que ver en directo.、Iban、Estaba ya tocar, programada. No, iban a tocar, iban pero... a tocar, se les jodió la, por el coronavirus, se fueron a América, han hecho una gira bastante extensa. En América podían tocar, en Europa no. Pues, pues ¿qué van a hacer? Pues tocar en, en América. Y ahora, pues, hay una gira de festivales、eh, que en principio no toca n España, pero. Ya veremos, o sea, ahora están ya,、eh, van, a, a, van a anunciar un nuevo proyecto y supongo que harán gira del mismo y, y bueno, seguro que, que vendrán por, por la península. Así que nada,、eh, vamos a escuchar en este tema. Este tema, la verdad es que es muy pesado, o ¿eh? Me extraña que lo hayan puesto como <risa> adelanto, a no ser que、eh, coja estos el, derroteros el disco, porque es. Es, pesa, es heavy, heavy, no es heavy no, no, metal, no, no, es heavy, duty, es heavy, heavy duty, duty. Como las pilas, s í、sí, ¿Eh? os acordáis, no?、Eh, pues ¿eh? os a o r s El tema ético va... de Judas Priest, y p e n s a b a i s en las pilas, heavy o, duty y Pato Vecé. Va <risas> os vas a sorprender. Así que, bueno, sin más, este r a d i a n c de los Dead, Dead Daisies. Qué casualidad que el. el, el, el 酢。La temperatura és de 21 Bueno, de Dead Space, pero podía r ser perfectamente la banda de g l e n Hughes, lo fagocita todo. La verdad es que sí, sí, sí. ya incluso antes de la voz ya se nota que, que imprime ¿no? ese, ese bajo y, y esa pesadez, esa carga nada de velocidad, esa, esos ritmos lentos ¿no? que, que hablábamos. Pero la verdad es que es un temazo y. y,、sí. y, y Y la verdad es que Glen Hughes. s o n t e m a s consentido, la verdad. Se, se、eh. mantiene con una, un estado vocal y físico. Sí, sí, envidiable, sí. envidiable, ¿no? Vemos otros, otros que, que están llegando a, a cierta edad con, con problemas. Con y, bastantes problemas. Y, y, y físicos y, y de voz también. Y Glen Hughes está, está tremendo, tremendo. Es, un, es un, un monstruo de la naturaleza, la verdad. ¡Míngame! Ver! Pues venga, pues ahora, amigos, os traigo. Una novedad, un proyecto que han formado unos músicos de aquí de Barcelona muy conocidos. Me ha pasado este tema por privado, me ha pasado Eric Moya, el cantante、Amen. de Deldrak. Un saludo, Eric. Un saludo, Eric. Pues, bueno, pues más o menos tienen este proyecto que se llama Winter Project. Winter, que es en sueco significa tormenta. Winter, Winter, w i n t n t Winter, que es el sueco,、sí. No en inglés. Ay, en inglés. Entonces, y Winter no es tormenta, que es verano, es invierno. Es invierno. No, no, no, no, no para nada. si t estudiaste <risa> francés. Bueno, si estudiaste. Pues bueno, pues este, pues este, o fuiste al colegio. Este claro, proyecto, de momento, como me comentó él, no tiene, de momento a, han lanzado este tema. Y, y, y depende después de la audiencia y de la acogida que tengan. Puede ser que algún, en el futuro pues, tengan algún disco o puede ser que h a g a algún concierto. Sí,、no、van a ver、nada. qué pasa. Pues este, este proyecto que de momento va, lidera Eric está también en la guitarra José María Hervas, también que lo conocido. Es Lira Morten, actualmente en Sacro, que es otro proyecto que también tiene paralelo el José María Hervas. Eric Moya,、eh, como he dicho antes, es Deldrak. Actualmente también tiene un proyecto que se llama Tiskin. Eh, también está Javier Martínez, Andreo, que es、eh, actual bajista de Brote, y f e r n a n Maz, que también está con José María en la otra guitarra en, en Sacro. Y bueno, sin más o s dejo porque me comentó que tampoco t i e n e mucha, no t i e n e más recorrido, solamente que han sacado este tema y me, dio, y me dijo que si se lo podía colocar para hacer un poquito de promoción. Y yo, pues encantado de la vida, ya aparte la v a r no ubicó a situar, c o l o c á i está borracho. Bueno, de、bueno, si、aquí <risa> borrachos son todos, ¿no? ¿eh? <risa> Y bueno, pues lo dicho, aquí, sobre todo en esta radio, que、eh, somos muy cumplidores y sobre todo m o y amigos, ay, ay. pues ahí está Eric y a la resta del grupo. Aquí tenéis a Winter Project con el tema Mil demonios. Anda, anda. Novedad, novedad, novedad, como decía Pepe Navarro. Yeah! Molvete,、eh, que está peña, ¿eh, tío? Increíble. Muy bien a la voz y excelente tema, la verdad. s、pues pues、í、sí, me, me ha gustado mucho. Este proyecto que está ahora empezando, llamado Winter Project, como he dicho antes, de José María Hervas, Eslira Morte, y actualmente también es un proyecto que está saliendo ahora poco a poco, llamado Sacro. Erin Moya, ya conocido por todos. Javier Martínez, que es el actual bajista de Brote, que por cierto tocarán el 25 de junio、eh, las fiestas de patronales de San Juan de e s p í organizado por la asociación Rock and Buy, que tocarán Brote. Terror Mundi y Lujuria. d í g a s es día, d que el día. Al día 25, 25 de junio en, en, la, ¿cómo en el Parque La Fonsanta. Anda, anda. Ah, no s e l Paso Cañés. En la banda、no. d Adal, ¿no? Sí, bueno, a,、eh, Cuando lleguéis allí al parque el Pro, de la Fonsanta,、sí. ya veréis a gente de negro y con pelo、eh, largo. Exacto, exacto, No hace falta decir aquí o allá. Ella f e s t i v a l de Heavy Metal a San Juan bueno, de s t a s y deja pagar. Y, y también en la otra hacha, f e r n a n m a s que es componente de la, del proyecto que tienen con José María h e r b a de Sacro. Y este es proyecto llamado Winter Project. Castado, pues, y como veis aquí、bien. a todos los colegas, ha、sí. sido muy afectado. Yo ya lo había escuchado. Eh, muy buena aceptación. Nos, nos, nos ha gustado mucho. Es muy bien. Bueno, señora Dígida, muy bien. Y m u t bien capturado. Es el primer festival Jerry Meta que es Fa San Juan de e s p í i Anda, Y el Tenima a las fiestas de San Juan de e s p í r i u un concierto. A las fiestas de San Juan Amal, Squets y toda la historia. Día 25, el día 25, 23, Verbena. 24, Fausto. Organizado, organizado, organizado por la Asociación Rock and Bites, en la que pertenezco también. Y bueno, que y será un muy buen concierto y gratis. Y, y las cervezas, Sergio, precios cervezas populares. populares. Ya sabéis, y están,、amigos. y están,、eh. están, brote, y, y precios horror mundis,、eh. y lujuria. lujuria. Anda, anda, lujuria. De forma gratuita, s i n j o h n de Spiegel, primera pagada en la vida. Anda, anda. Lujuria tocan Mira, no, tocaron no, en en Cornellá, ¿eh? El año pasado también. No, lujuria tocaron、no. en Cornellá, ¿no? no, en no, el no. Re, van van tu cafabón. Bastantes、guapista. años. Sí, bastantes pero, años.、Eh, después del amor de Luca.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 Vale, vale, pues ya está. o b r e todo también quería. Hacer... Tú ya sabes que si tú dices una、sí. cosa, es verdad. Y sobre todo, y sobre todo si, me de... si me dejáis, compañeros, quiero hacer una pequeña mención a la, a la presidenta de la asociación Rock and v Buy, que se lo ocurra por tomar a todos ay, nosotros, ay, para que todos los rockeros, y no es porque sea la mebadona, pero que la verdad. n o v e r d h u l a r o r y que reconocer su labor, que,、claro que, sí. que se lo c u r r a Que ha traído lujuria. Para San John Despi, el primer festival de metal、Ahí、en、está. San John Despi y gratuito, amigos. Ya sabéis, todos en San John Despi. A tope. ¿Y qué le、no、vas a decir, m s p e p No, que sois muy guapos todos. <risa> sí, la verdad es que. v En g a n Ángel, menos tú, menos tú, guaperas、sí. del mon del metal, guaperas de soy, Metal Borges. q e i e m p r e llegan. Tenéisme aquí al Sex s y m b o l que arriba siempre c u a n p o t de trabajar. Y él tenemos aquí, buena tarde, buena neta, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, motopapis? Moto pues nada, ya está aquí el verano, el verano ya llegó. Y vamos a poner un tema de, de la banda para mí, por autonomía, que es el verano. Hablamos de los Ben Halen y con. De, Contrariamente con su disco, digamos,、eh, por la crítica más oscuro. Hablamos de Five Warning del año 81, con un tema muy, muy bailongo,、oh, es eso. This is Love, que para los más estudiosos、eh, veréis que, especialmente en el segundo solo, quién es、eh, realmente la、mmm, mayor influencia de Ivan Halen, l ¿vale? Que s e g u r a m e n t e ya lo sabréis, pero en este, en este tema se, se nota bastante. Y bueno, como en el verano todo es posible, también. Eh, crucemos los dedos porque a finales de este curso, hacia el mes de julio, podamos、eh, conocer en persona a uno de nuestros oyentes más enigmáticos, ya que también dedicamos este tema, A. Marín. Con todos vosotros, Ben Halen. n ¡Uh! ¡Ah! Efectivamente, lo habéis acertado, empieza por é l y acaba en Clapton. El guitarrista inglés, sí. Bueno, pues, v a m o s a c o n t i n u a m o n en otra cosa que no sé sigui... qué. La verdad es que, ha un que、no. es un tema marcho. Tú h a s d i c h o que no, para mí es un tema marcho. Sí, va a s e n a r e cualquier tema marcho en este verano.、Mm, pues una. Bueno, pues, Nempa, hay que continuar una formació...、eh... au, au, au, au. en una forma c i ó n Agua, agua, agua. Además, Final Cry, unos a l e m a n s パッティカンディゲーションも 3D Melodic、ポケメスポケティティティアクスタフォマシュー、イエルテマケドナーインシアセウシングル、ケノディ、ラヴィタディスオンリリディクビディオン、イノンティレクビディオンプロセッショナル、プロシーケスポディオトゥアパッテォタレオ、センノメナディエベルディ o ベルディエベルディエベルデ e エ a ルディエベルディエベルディエベルディエベルディエベルディ よく見ると、あなたは全てのファイナルのファイナルのファイナルのファイナルのファイナルのファイナルのファイナルのファイナルのファイナルのファイナルのファイナルのファイナルのファイナルのファイナルのファイナルのファイナルのファイナルのファイナルのファイナルのファイナルのファイナルのファイナルのファイナルのファイナルのファイナルのファイナルのファイナルのファイナルのファイナルのファイナルのフののフ え、パトタ・ラ・レオ、テラス・デ・キ・デ・カ・タ・ラ・レオ、テラ・デ・レオ、ア・キ・エ・エ・ミ・ティン・ディア、ショー・ソン・メタル・ボーティン・ス・デ・ウィタ・デュー、イ・キ・ラ・セマナ・ビネン、コメンセマン、ロケ・ソフ・フェス・ディバル・カン・メ・カデェ・フェス・ディバル、コメンセマン・フェス・ディバル・コメン・コメンセマン・フェス・ディバル・サン・ジョン・デ・スピン、オ、シ・エ・ソヴィ・エン・ディ・ディア、ソン・ボーリ・カッツ、イ・シ・ノ、 ウスペデレオもったパーティーンポットランド y ロギャルヘビメ l ルバジオブレガー。 もう一つのアルバムは、もう一つのアルバムは、もう一つのアルバムは、もう一つのアルバムは、もう一 o のアルバム n もう一つのアルバムは、r う一つ o ア n バムは、もう一つのアルバムは、もう一つのアルバムは、もうアルバムルバムは、もう一つのアルバムは、もう一もう一つ e l Pepe, ¿eh? Pepe te dice que tiene unos t r o z o s de g r e n c ó n y la cosa. Ahí en mi barrio estaban los,、no, los gitanos、no, g r i n c o r e que, que n、no, eh, Mucho oro, ¿no? Mucho oro, tío. Ah, por cierto, compro oro, o ¿eh? e Si alguien se o e de esto. Digo, si tú tomas r una nevera, d i obras o l a nevera y e s t a buida, tú pensas una cosa. Digo, Tú te e s t á en el Teu interior. Bueno, Sergio, bueno amigos, ¿por qué? Eh, amigos, o o sea, que, que s que vengáis los grupos. Los grupos que vais a venir por aquí vais a vivir una experiencia que lo tenías que haber dicho el otro día cuando saliste i s ahí.、Ah, y te Vais a vivir una experiencia. Eh, eh. Te te te te te mucha, se sí, te,、sí. te ocurren muchas cosas luego. pero y、sí, Antes a de entrar, cuando vengáis los grupos, ya antes de entrar, yo, yo diremos por dónde van los tiros. ¿Qué los tiros? Tenías que haber dicho que el es que venga aquí va a ser un día, un antes y un después. Por cierto, ya anunciamos los dos que vendrán en primer lugar el próximo miércoles. Pues、espune, día 8, el, no, no, el, día, el próximo día 8, miércoles,、eh, estarán aquí、eh, para h a c entrevistarnos r e y que nos cuenten un poco pues, eso, lo que hacen y tal, y, y, y eso, qué esperar de ellos. A ver, acá s abandona l mercado, o Plutón y Sirol. Y, Sirol, onda, está está caga, ¿no? el, y si r o l anda. Te da andaza que te c a g a Si、sí, r o l vas antes de s u s u r r a Son trayeros, pero. Sí, sí, buenos amigos y que chuparon muchas birras. Estaban ahí,、no、ahí, me quedé con el tema. Sí, y... sí, la prensa fue a saco, pero lo, los músicos nos ganaron. Sí, sí, sí, sí, los músicos sacaron aquí esa nevera portátil ahí, ¿eh? Y la peña, vamos, no dejó de u n c a El que está parlando Miguel y Sergio es que la semana pasada van a estar. 私たちは、このフェスティバルのフェスティバルの a ェスティバルのフェスティバルのフェスティバルのフェスティバルのフェスティバルのフェステ a バルのフェスティバルのフェスティバルのフェスティバルのフェスティバルのフェスティバルのフェスティバルのフェスティバルのフェスティバルのフェスティバルのフェスティバルのフェスティバルのフェスティバルのフェスティバルのフェスティバルのフェスティバルのフェスティバル Muy bien, y salió aquí Miguel y soltó ahí un. ¿eh? Entonces, estuviste no, Pero rata. Pero sí, pero.、No, estuve muy, muy comedido. Bueno, me he comedido, pero que casi ya empiezas a andar de un lado para otro. Ah, sí, sí, me hubiera ya, quedado, o、eh. Lo que m á s a e que. que ten, cómodo, teníamos、eh. hambre ya, estaba、eh, preparado el, el, el catar. Estaba viendo que... la concejala, este, este <ríe> tiene palique, e e s t e en un momento dado. Mire una diferencia entre, entre yo, Miguel no, pichamos,、eh. y Sergio. Miguel tenía ganas y Sergio tenía ganas de pencharse una virgen. Mira, yo me, encontré, yo me encontré una vez, os voy a contar una anécdota.、Oiga. Yo me encontré una vez a, a Nuria Marín, Nuria Marín, la, la alcaldesa ¿Sí, del Hospitalet,、sí. y estaba ahí su, su perro, su mayordomo. Su séquito. Acá, esto, su su, sí, su sé... séquito y tal, y yo le dije, mira, nosotros, nosotros somos de Metal v o r t e s y tenemos una asociación de metal socialista, y nos sigue un montón de peña, y dice,、eh, espera. Que me voy a hacer una foto. Y se hizo una foto conmigo. Nuria Marín. Ya de, sabes. De, esto de, es la política. Y le enseñó a la guardaespaldas. Dice: Este que ni se me acerque. <risa> Tú eres el, <risa> el que se va a e m p u r t a r la、pero、pasta. Never, never. Tú eres el, el, el que se va a e m p u r t a r la pasta. Bueno, es verdad que la chica, pues después parece. Claro, señor. Va vas, vas, vas de mala pasta para el Madrid. Vas de mala pasta para el Madrid y. Joder, ¿y te y pulías alinear? Yo le dije:、prevenido. tenemos el Partido Socialista Metálico. Y bueno, en un momento dado tenemos bastante gente y nos siguen y tenemos un programa de mucho éxito. Sí, sí, igual. s、si、í tú no t o g u a、eh, s、sí, sí, una, una foto, con este, vamos a hacer una foto. Y se la hizo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Para que vean lo que es la política, amigos. Lo que es la política. No tuvo tiempo de mirar en el YouTube. ¿eh? Cuánta gente no seguía. No tuvo tiempo, pero dijo. Bueno, menos, YouTube, mal, menos mal, menos <risa> que... mal. Bueno, pues, bueno, pues nada,、eres. amigos. Vamos a continuar con un grupo. Y en este caso le voy a robar a, las exclusivas a, aquí a nuestro amigo Pepe. u Un grupo desde de, de Madrid. Un grupo con un debut、eh, bastante, bastante elogiado por, bueno, por, la, bueno, por las. Por las webs y estos rollos y estos youtubers y tal y cual, y revistas de estas digitales, e estas d y que no está nada mal, la verdad, no está nada mal. Con una front woman、uh, de cantante, y bueno, tiene un debut muy interesante. Se llama Rep in Fire. Hostia, el rabo en el foco. Rep in Fire, cantan en inglés, cantan en inglés, vienen de Madrid. Y el disco se llama. Tú ponte ahí, ¿cómo? ¿Eh? h c o m e o n <risa> Vale.、Eh, Steve. Sons、sí, sí, sí, sí. of Light. Sons of Light. La verdad es que es un jarro heavy, pero muy bien, muy bien <risa> ejecutado. Y vamos a poner el tema The Hiller. Ahí tenéis lo que se mueve por Madrid. Oiréis hablar de esta gente. Bueno, pues aquí tenéis a qué tema. Bueno. tema de aquí? bueno, pues nada, amigos, ahí tenéis estos amigos de Madrid que yo creo que van a tener una repercusión interesante. Pues sí, pues sí. Venga, continúen. Vamos a continuar, pues, lo vamos a hacer y, y yéndonos al pasado porque, bueno, como hemos dicho antes, estrenamos junio y, y bueno, pues、eh, un 1 de junio, pues eh, a, eh, a lo largo de la historia del, del heavy metal han pasado varias, varias cosillas importantes. Entre ellas, y、si、nombro alguna, por ejemplo, un 1 de junio de 1989 se publicó El Agent Orange de Sodom. ¡Anda, <risa> anda! El, el mejor por, disco de Sodom. Es importante. También, p、pues, u el s e 1 de junio de 1988 se publica El Dem de King Diamond. ¡Anda, anda! Para mí, p u es es un buen disco. Y, pero, pero, pero, pero, para mí, para la historia del, del metal, hay una fecha. Que sin ese disco, a lo mejor ahora aquí estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Porque el 1 de junio de 1970 se publica el Black Sabbath de Black Sabbath. ¡Anda, anda! Para、Black、mí,、Shabbat. la piedra angular del heavy metal, o sea, el sonido y de hecho incluso el, el, el, el, lo, lo, la definición, ¿no? El, el, el, la base. Dada por la, por la prensa de heavy metal. Que b u eran n o que se e e e e f i r r de Birmingham y, como sabéis, pues、eh, la cuna de muchas fábricas de, de, de metalúrgicas,、sí. de, de metal pesado. Y, en modo despectivo, la prensa se refirió a ellos, pues eso, que hacían un ruido ensordecedor como de las d estas fábricas n o de, de, de metal pesado. Esa definición se quedó y, y ahí estamos hablando nosotros ahora de heavy metal y de metal en todas sus. Su, ahora, yo su voy su a decir、vertiente. una cosa, yo tengo que decir una cosa. Para mí, el. Evidentemente, los Black Sabbath es muy, muy, muy relacionado, aparte por su forma de comportarse, tipo Oceos Burne, muy relacionado con la gente de la Zona Franca y todo esto, es un comportamiento, <risas> comportamiento que después se llevó. Pero yo creo que hay otro disco, hay otro disco que es filosofal para el metal, que para mí es una simbiosis entre el, el pesado del Black Sabbath y el In Rock. El In Rock de d e e p p u r p l e es una obra maestra. No sé, no sé qué mes, porque si es de junio, no sé qué mes puede. Mira, es b a at r o c e c k a u y a m b i é Aparte, una portada maravillosa, esa portada en el, sí, el pero, Monte Rismo, ¿no? Pero la de Black Sabbath aún da miedo, ¿eh? eh que sí, hombre, que,、no. sí, que sí, que sí, que esa portada, ¿eh? Pero no, es mucho más no. dinámico. El no, el no, no. Pero eso、la、sería、portada. un tema de debate para los chicos que estuvieron la semana pasada. Sí. Sí. ¿Qué、sí, prefieres yo... en rock? O, o, obvi obvi obviamente no, na, na, no hay una, solo, una sola cosa ¿no? que inventó el GB Beta, l yo creo que son varios puntos de vista. La trilogía sagrada en cuanto a grupos,、sí. Zeppelin, Parper y Sabbath, es sí. obvia. Sí, es, es yo, y cada uno aportó una cosa. Una cosa, una cosa. Y obviamente, y, y, y, y, y ahí está, pero obviamente cuando, cuando sea la f e m e n i n desde el In Rock. Lo vamos a, a poner porque re, realmente es algo de lo que hay que hablar. Sí, es, es. Cuando lo sea de, de otro disco, pues lo será. Hoy toca hablar de, de b l a c k s a b b a t h sin quitar méritos a otros creadores y a, y a otros grupos que realmente formaron de esto. No nos vamos ahora a debatir ni a discutir. Primero fue este, primero fue el otro. Pero obviamente, sin este disco, sin esta canción Black Sabbath, porque el resto de, de, del disco o sea, no es ni siquiera uno de sus mejores discos. Y todavía tiene muchas influencias, ¿no? Sí, de l blues de antes, y sí, de、sí, sí. l grass, incluso, ¿no? Obviamente. Sí, pero es el tema del riff, el riff. El riff y el, riff, y el sonido, la, ¿no? La introducción, la portada, sonido, la portada. Un sonido portada. que hay que tener en cuenta también, sí, la contraportada, ¿no? Con la cruz. Sí. Pero、eso. hay que tener en cuenta que este sonido, que claro, que no existían todavía estos pedales y. Esto, y, y, y Y entonces, es, obviamente, también este sonido sale de casualidad por un accidente que tiene a Yomi que se le, las yema, se le que reba, rebanan las yemas de los dedos y que efectivamente pues, pues, de ahí sale ese sonido n o y que lo cambió todo. o sea, Ellos tenían una, una, un, un, un estilo musical y este sonido pues, más tétrico, más oscuro, más siniestro, pues, pues devinó. Porque esa, esa, ese, ese toque maligno, ese toque siniestro, eso lo aportó Black Sabbath también. ¿no? El ese, penticordio. Black, Ahora, había un tema, un tema. Black Sabbath, y, tí, y, el heavy m e t a l tiene que sonar y, que acabó, maligno. Es, del primero de los Zeppelins, puede ser aquel tema que, que era una versión Death Unconfused. Sí, También, También es un tema. s sí, Muy tétrico, ¿eh? e s el penticucho. Aquí está la gente aquí,、sí, mi、sí, puesto.、Sí, sí. ¿eh? Mira, amigos, hay、no, que yo... escuchar meta l b o r t e Mire, yo podría parar e <ríe> l m o r d e A ellos se ilumina el penticordio, <ríe> el matéis que va a ser condenado a la nota de Beethoven, porque era la nota satánica. d a b l o sin música. Vale, fíjate. Sí,、Andada. sí, no, e n la Edad la Media. a e s a l a que sois demasiado listos? En la Edad Media estaba yo... prohibida estaba prohibido esta, esta tríada de, de, de este acorde. ¿eh? Pero bueno, ya sería meternos en datos técnicos, ya llevamos un rato hablando, vamos a poner música.、Eh, vamos a poner Black Sabbath,、eh, ya sé que la habéis escuchado mil veces, pero es que es, que es para que entendáis ¿no? de, dónde, de, de dónde nace la criatura. Nace de muchos sitios, obviamente, pero esto es. De muchos padres. De muchos padres y, y pocas madres. Pero bueno, ahí está. Así que ahí tenéis a Black Sabbath y ese Black Sabbath. ¡Black Sabbath! h Mazo. Eh, ¡Espectacular tema! Me g u t a r í a suena muy bilingüe. Yo creo、eh, que, yo. Que, que fue. Obviamente, no sale todo. En、no, no, no, el heavy metal no, sé, no, es, no hay solo una semilla, es verdad. Pero la verdad es que, vamos, que este tema lo cambió todo. Sin este tema, ahora estaríamos hablando, a lo mejor sí, s e s t a r í a m o s hablando de metal o de heavy metal o de、bardo. un rock o de esto. Pero no sería igual, ¿eh? Porque. porque Y insisto, ¿eh? tampoco es lo mejor que ha parido Saba, pero desde luego esto, yo, yo me meto en la piel de los que escucharon esto sí, sí. por primera vez,、sí. y, y la verdad sí, es sí. que,、no、y que además, verlo, pero... otra cosa, la prensa especializada los puso a parir. O、sí. sea, el, el, el término heavy metal en un principio es despectivo, despectivo, despectivo que quede bien y, claro. Y, y después ¿eh? también, ¿eh? <ríe> y no, y, y continúa. Y continúa siéndolo. Y nosotros orgullosos. Y、finden. yo diría que, para acabar con este tema, que yo creo que nos hemos mojado, ¿eh? Todos nos hemos mojado. A mí me q u i t a i g u a l del aire acondicionado de afuera. s o n i Le brilla, es verdad que le brilla la azotea. e s t á hecho clac, clac, v e n g a Pep! u Pues ahora vamos a cambiar de registro y nos vamos,、pues、como Sergio, nos vamos otra vez para el centro de la península, concretamente en Madrid. Enhorabuena, sobre todo a mi amigo Javier Ruiz,、eh, amigo, eh, hermano de los dos, de mis. <risa> tenor dos, tenor de los dos.、Eh, del, del aquí, de los dos, del m s q u e t e n g aquí. Que el otro día me acordé de ti, Javi, te iba a llamar, pero luego se me pasó. Yo de la cadena. Y desde aquí te doy <risa> la enhorabuena.、Eh, pues bueno, una banda con una mezcla explosiva de Deat y Gross Metal, que con solo un EP grabado pues, durante la pandemia, pues han entrado muy fuertes en esta escena. El b u s z Plime a of Human Distress. Y con música y sonido, para que os hagáis una idea, se mueven entre La f o r g o d Gojira o m a c h i n e Heat. O sea, una apisonadora brutal. Y me refiero a b u r i a l i t y Con el tema, como su EP anónimo: b u s z Plime a of Human Distress. b u r i a l i t y ¿Dónde te vas? a p u n t e s Amigos, aquí habéis tenido estos madrileños llamados Buriality, lo que estábamos comentando ahora off the record, con una calidad impresionante. Y que lo malo que es eso, que, que siempre tendemos a tirar a, a lo s de afuera, cuando aquí tenemos tanto en Cataluña, aquí Casa Nostra, como en el resto de España, unas bandas que, vamos, que no tienen nada, nada que envidiar a las extranjeras. Como siempre digo,、eh, es que hay, hay que r e c u s a r m e a las bandas locales, tanto aquí como con Darreo de España. Buriality. Bueno, pues aquí has tenido, Ángel. Y vamos con un tema, con un disco que a mí me ha ganado, un disco totalmente de verano. Hablamos del Windows of the Soul de la banda Ice, capitaneada por Jeff Scott Soto, un artista al que yo nunca he tenido en cuenta. Sabía que había tocado, había estado con i n g l i Master y tal, pero yo nunca lo había tenido en consideración. Y con este disco me、un、ha gran ganado. Por lo tanto, mis respetos. Mi respetante estudi. Mis respetos a Jeff Scott Soto con este álbum, un álbum que artistas como、um, Mick Jones,、um, Neil Sean de Journey o incluso、eh, Joe Elliott de Def Leppard, yo pienso que se cortarían, se cortarían el huevo izquierdo、eh, por, este, por este álbum. Suena cristalino, potente, o sea, la, sientes la arena de la playa a los pies. Un disco de verano total y absoluto, no lo perdáis. Y con un final, un solo final, un segundo solo, muy, muy Van Heygar. Con todos vosotros y más, este Chillen de Ice. ¡Uh! h、ah. e h ただいま、ありが a うございました。 もう一度ポケット n 戻って a たので、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一 e もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、s う一度、もう一度、もう一 s も l 一度、もう e 度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、e う t e もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、も t 一度、もう一度、もう一度、もう a 度、e う一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一 o もう一度、もう一度、o う一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一 a もう e 度、もう一 n もう一度、a う一度、もう一度、もう一度、a う a 度、もう一度、もう一度、もう o 度、もう一度、もう一度、もう一度、も t 一度 もう一つは、マイケットはマイケットはマイケットはマイケットはマイケットはマイケットはマイケットはマイケットはマイケットはマイケットはマイケットはマイケットはマイケットはマイケットはいイケットはマイいットはマイい、ットはマイケットはマイケットはマイケットはマイケはマイケットは a イケットはマイケットはマはマイケットはマイはマはマはマはマはマはマはマはマはマはマはマはマはマはマはマはマはマはマは さん、lasdeudalanit la。